Sabes que yo no soy de un sello, me dedico a componer un rompecuello. Atropello <tose> al que se ponga al frente y sigo mi camino sin mirar para atrás, no perderé mi sello.、Hey、Le pongo el pecho a tu atubal y voy a chocar con el techo. Porque así me la vivo, la academia fue testigo y dejo este largo camino, voy s a c r i f e c i o Dejo el alma en cada t r a á s por el rayo, n se a p a t i l l a manche. Y ni laguna tatua, estoy más de lo que esperé, y voy sin miedo a t r o p e l a r Lirica, m é t i c a única, verídica, química, lúdica, técnica, táctica、ah, Puro sacrificio Nadie nos regaló el peso con la cual e s c r i b e t e e q u i p o h o p te vio que el tiempo c o r r o p o r a la pólvora que ahora perfora Boma, mejora, b o r a c i e r t o p a r a q u e broma Este carnaval suena en la calle no en las emisoras Detrás de las letras hay más v a a tener que aguantar Si de la noche a la mañana quer í r a p i a r así パンテンテン Sobrevivientes del pasado quieren construir el presente. Detentes lo de siempre, prepárate con tu gente. El placer de masacrar se siente. Pisar el escenario, desaparecen los inconvenientes. Dando cara y no queda otra. Escribiendo mis letras, llenando de vino la copa. Nacidos para esto se nota. El silencio murió, larga vida. a l rap con sangre decía、sí、en su ropa. Camarón que se duerme, se comen las pirañas. Con fe y sin esfuerzo, no moverás montañas. En los ojos, cacha y al toque, quien te engaña. Ponte a entrenar, ponte a entrenar. ピ a ポンと一緒 d 行くときに、この a まの時間を使 a て、このま a の時 c を使って、このままの時間を使っ s このままの時間を使って、このままの時間を使って、このままの時間を使って、このまま r i b i é n d o l o en la を使って、このままの時間を使って、このままの時間を a って、このままの時間を使って、このまま o 時間を使って、このままの時間を使って、このままの時間を使って、e s ま e n a ponte a entregar. Todo lo que hay que まま a 時 a r s e て、このままの時間を使って、このままの時間を使って、このまままの時間を使って、このまま l の時間を使って、 ピンチェッタッチェ No hay cábala, rapero s á c a t e la máscara Si la empezaste, sacábala La vida está muy cara y las provisiones se acaban Las promesas se las lleva el viento y quedan en nada Entreno con mi equipo para el día de mañana Sabiendo cómo esquivar cada p a t r a ñ a Cada tema en el estudio es una nueva hazaña Conocemos los t r u c o s conocemos las mañas、wow. Estamos lejos del radar, del binocular Lleva todo aquello sobre el cuello y cárgalo sin la pena que. Dejo la frustración y ve por metas que mantengan de pie y dejen de perder el tiempo. No hay límite. Sigue. sigue y suda por cada escritura, s o l a y dudas. i、si、es, es que, que la idea no cuenta con punto final y va al siguiente. Hablando lo insuficiente, volviéndonos incompetente y va sin nada. Va argumentar y solo miente gente. Tenemos lo que les falta, pase cuando estoy en tabla, prudencia cuando se habla sin、sí, blabla. Quise crecer con el placer de ser que no va a frenar. p o n t a entrenar. Escenario mojando camisetas, llenando libretas, dando p i r a a cunetas, poniendo sacrificio en cada piso tocado, pateando obstáculos, firmeza en mi espectáculo sagrado. Ha sido un agrado, das cara del último grado, con nuestras propias leyes pa' poner sobre tu estrado. Mi hijo a mi pane, camin al estudio a dejarte h n jaque. ピンセルの人は全てを奪うことができない。 Dejarme llevar, conseguir el papel y ponerme a rapear. Los demás tienen su curso, vivo tomando pulso. Ya abuso del uso de letras sin concurso. La habilidad está un ejercicio mental. Al momento de grabar todo se vuelve inmortal. Procuro ser yo, sin pero ni respuesta. s Vuelta, s i vuelta, gastaron mis suelas. La academia obviamente representa. Despierta, venderse no es poner un disco en venta. For life siendo persona, aprendimos la cuneta. Así que p o n t o a entrenar, p o n t o a entrenar. ピンポンの上に上がってくる。